Her、radio Show. Noches, muy buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches, mis colegas del metal. Saludos para todos y para todas. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda a su amigo y colega Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través The、Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net y de h a n d r o c k c o m ambas con bases en la República Dominicana. Así que bienvenidos todos a otra edición más. Del manjar metalero de todos los domingos, porque todos los domingos a las 7 de la noche, a través de metalpr.com, usted tiene una cita aquí en el banquete del heavy metal. Así que gracias, gracias a todos los que nos han estado sintonizando esta semana. Eh, hace dos semanas estuvimos celebrando nuestro segundo aniversario. La pasada semana estuvimos transmitiendo nuestro programa número 100. Y hoy vamos a continuar con este manjar y este banquetazo de metal pesado para todos ustedes. Recuerden que、eh, usted nos puede sintonizar a través de la página de Heavy Metal Mansion directamente.、Eh, simplemente entre a. metalpr.com También puedes sintonizarnos a través de TuneIn Búsquenos en TuneIn por metalpr Y ahí también podrá escucharnos Simultáneamente también nos podrá escuchar en avanzadametallica.net Y también a través de h a n d r o c k c o m、eh, Todos los domingos simultáneamente transmitimos encadenados Porque la cadena es larga La cadena es larga y siguen uniéndose los eslabones. Además de la transmisión los domingos a las 7 de la noche, tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han unido con nosotros en el peregrinaje de predicar la palabra del metal pesado alrededor del mundo. Y dentro de estas emisoras、eh, que van a estar retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana, diferentes días, diferente hora, desde diferentes plataformas. Entre estas emisoras tenemos a Cesar Radio Rock desde Bolivia. Tenemos El Tunnel.co desde Colombia. Asaltomatarradio rock.com desde España. Tenemos a metalcorrosivo.com desde México. Frecuencia Online Radio desde Argentina, Buenos Aires. Tenemos también a a u i s r o c k c o m a u directamente desde Australia. A César Radio Rock desde su emisora The Classic en Bolivia. Tenemos a Radio Enigma directamente desde Chile. A Rock Total Radio desde Perú, a FM Ser Metal desde Argentina y e Spectro FM 98.9 desde Corrientes Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas que son parte del combo que retransmite Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana. Si usted quiere saber. Qué día, qué hora y desde qué dirección se van a estar retransmitiendo el programa, e n t r a a nuestra página oficial heavymetalbunker.com, ahí busca Radio Show y está posteada toda, todo el itinerario de las emisoras, sus direcciones, los días, las horas y todo lo que usted necesita saber, ¿ok? Entra a nuestra página Heavy Metal Bunker.com, navegue por allí, pase para que se entere de todas las cosas que estamos haciendo, no solamente en Heavy Metal Bunker Radio Show, sino en otros proyectos. ¿okay? Muy bien, así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con lo que nos corresponde, que es la música. Y ya comenzamos, ya comenzamos con el despegue de la noche y lo comenzamos. en castellano me regañaron me volvieron a regañar、eh, porque me dijeron que hacía ya varias semanas que no ponía nada en castellano que si ya yo había eliminado el metal en castellano de mi programa así que me llevé un regaño pero no jamás el metal no tiene idioma para mí y para este programa y el metal en castellano siempre será parte integral De nuestra programación, pero、eh, estuvimos haciendo un programa que era exclusivamente de clásicos,、eh, así que en ese momento no, no incluimos nada en castellano,、eh, pero no, eso es parte integral, así que me llevé un regaño por no haber puesto nada en castellano, pero. Hoy nos vamos a dar un banquete porque hoy le voy a dar bastante al metal en español, ¿ok? Y comenzamos con metal en castellano con una de mis bandas favoritas de siempre, la banda Avalanche. Avalanche en el 2017 lanzan un álbum que es el 15 aniversario de uno de sus álbumes más emblemáticos llamado El Ángel Caído. Este álbum aniversario se graba con la voz de i s r a Ramos, que ya no está con Avalanche, pero fue también el cantante del de último álbum, El Secreto.、Eh, así que de este álbum, 15 aniversario del de Ángel Caído, estábamos escuchando el tema Tierra de Nadie. Así que ahí teníamos a esa gran banda Avalanche. Que ya tiene cantante nuevo, vamos a ver con qué、eh, ¿verdad? nos viene Rionda, ¿verdad? con los nuevos temas, probablemente un nuevo álbum.、Eh, el cantante que tienen realmente es buenísimo. Vamos a ver cómo suena con Avalanche. Avalanche siempre ha tenido buenos cantantes,、eh, así que vamos, vamos a ver cómo se da. Así que. Vámonos r a p i d i t o con algo nuevo. Vámonos con algo nuevo. Y es que la banda Rhapsody、eh, recientemente lanzó un EP de nombre I'll Be Your Hero. Y de eso, pues lanzaron un single. Así que vámonos con、eh, los italianos Rhapsody. ¡Oh, u día I'll be your hero! you Uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos. Si es que no pudiste escucharlos en directo, entra en e s t a sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades festivales. c o n cierto, s también puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharlos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de. Estar en n e en Google Play o v í a los productos personalizados en nuestro merchan. Masalto Mata Radio Rock. La radio online del rock. Yes, yes, yes. Estamos de regreso. Para esa gente que nos acaba de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Le s a l u d a su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de la única y La más antigua de las emisoras de metal online en todo el Caribe, Heavy Metal Mansion, metalpr.com, que este año ha estado celebrando su 20 aniversario. Así que todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, a través de metalpr.com, estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que、eh, ya comenzamos la, la noche de hoy y la comenzamos con nada más y nada menos que con la banda Avalanche. De su álbum、eh, El Ángel Caído, la versión del de 15 aniversario que fue lanzada en el 2017 en la voz de Irla Ramos,、eh, ya que este álbum、eh, originalmente había sido grabado por Víctor García.、Eh, Pero la versión aniversario、eh, es con Isla Ramos, que dicho sea de paso, le queda súper, súper bien.、Eh, así que de ese álbum, El Ángel Caído,、eh, aniversario número 15, estábamos escuchando el tema Tierra de Nadie. Bien,、eh, lo próximo que estábamos escuchando, pues es lo más reciente de la banda italiana Rhapsody, que desde el 2006 se hace llamar Rhapsody of Fire. Eh, ya que tuvieron problemas con los copyright del nombre.、Eh, pero、eh, Raps o d y of Fire acaba de lanzar un EP、eh, de nombre I'll Be Your Hero. Y de ese、eh, EP estábamos escuchando precisamente ese tema. I'll Be Your Hero.、Eh, es un EP que tiene、eh, varias canciones. Pero muchas de ellas son versiones regrabadas o versiones en vivo.、Eh, en realidad, pues, el único tema original, inédito, pues, es este de I'll Be Your Hero, que se escucha muy bien, se escucha muy bien, muy, muy Rhapsody.、Eh, así que ahí teníamos lo más reciente de Rhapsody. Lo próximo que estábamos escuchando pues, es la banda argentina h e s Es, eh, en el 2019, lanza、eh, su más reciente álbum de nombre、eh, Arpócrates. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema、eh, Héroes en la voz de nada más y nada menos que de Melanie Hess, que tiene un vozarrón que me encanta. Así que ahí estábamos, estábamos ahí con metal en castellano argentino. Un saludo para toda esa gente de Argentina que nos va a estar sintonizando durante la semana a través de、eh, Frecuencia Online Radio.com en Buenos Aires, a través de、eh, FM Ser Metal y a través de s p e c t r o FM 98.9 en Corrientes a r g e n t i n a Así que un saludo bien grande a todos nuestros amigos de allá del de e Cono Sur. Muy bien. Vámonos entonces con algo nuevo. Algo que probablemente ha sido el álbum más esperado.、Eh, yo diría no solo del 2021, sino que se está esperando desde el 2019, probablemente.、Eh, y estamos hablando de las calabazas. Estamos hablando de Halloween. Halloween, después de ese junte que se hizo con Kai Hansen y m i c h a e l k i s k e、eh, en esa extraordinaria gira. Del Pumpkin United, pues、eh, anunciaron que iban a lanzar un álbum y se ha convertido en el álbum más esperado. Pues se acabó la espera. Halloween acaba de lanzar esta semana su más reciente álbum que lleva como nombre precisamente Halloween. Y、eh, ya habían lanzado como unos tres singles, y en realidad, todo y cada uno de ellos nos parecieron espectaculares. Eh, escuché el disco en su totalidad y ahorita le voy a dar un poquito de, de lo que es mi opinión al respecto. Pero quiero que nos vayamos ahora con un tema que me, me gustó bastante. Y vámonos con Halloween de su más reciente álbum, Halloween. Vámonos con Robot King. Australia al mundo Ozzy Rock, la casa del rock. Vive lo mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita HoundRock.com. HoundRock Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Radio. Por aquí, por aquí, por aquí es que es. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Y como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, usted tiene una cita aquí en el banquete del metal pesado, compartiendo con ustedes lo mejor del heavy metal. Así que. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era un parte del de e más reciente álbum de los alemanes, h a l l o w e e n Como todos saben, pues uno de los álbumes más esperados en, en el 2021 y probablemente desde que se dio aquel junte del United p u n k i n Y ya salió, ya salió el nuevo álbum de h a l l o w e e n Eh, en general, me parece que es un extraordinario álbum.、Eh, creo, en mi opinión personal, desde、eh, los Keepers, h a l l o w e e n no lanzaba un álbum de esta calidad. No es que los discos anteriores sean, ¿verdad? no sean buenos, pero、eh, la realidad es que、eh, este junte le dio una nueva magia. De ese sabor, ese sonido, esa textura que era Halloween desde sus comienzos.、Eh, una de las cosas que más me gusta de este álbum、eh, era algo que temía, ¿verdad? Es que,、eh, aunque sí hay canciones donde participan los tres cantando, tanto Kai Hansen como Michael k E.S.I. y、eh, Andy Deris, pues en realidad. Pues hay las canciones, por ejemplo, hay canciones que las canta exclusivamente Andy Deris, otras las canta Michael k i s k e、eh, Así que、eh, me temía que, que fueran a hacer ese junte en todas las canciones. Agraciadamente,、ah, eso no pasó.、Eh, me parece、mmm, algo también muy bueno de este disco es que、eh, Andy Deris pues, sigue siendo el líder cantante de este álbum. Aunque sí, la participación de Michael k i s k e como invitado es、pues, eh, muy importante en este álbum y también la participación de Kai Hansen. La realidad es que Andy Derrick no solamente es el cantante principal del álbum, sino que también es uno de los、eh, compositores principales del álbum. Me sorprendió de que Kai Hansen、ah, solamente p a r t i c i p ó en unas dos canciones.、Eh, Componiendo,、eh, esperaba que, que siendo él la mente maestra de, de la creación de, de Halloween y de los Keeper, pues que tuviera más participación, pero en realidad, pues como que no hizo falta, pero era algo que pensaba que iba a ocurrir. Así que、eh, me gustó. Es un disco bastante variado, desde temas、eh, bien rápidos, fuertes, hasta temas un poco. A medio tiempo me gustó, me gustó mucho. Que no me gustó del álbum porque nada es perfecto. Pues me parece que abusaron un poco de los coros de, de este coro distintivo de Helloween que en otros álbumes se había utilizado, pero me parece que en este disco como que、eh, lo saturaron. Entonces, pues no sé. Eh, sin embargo, eso son s pajitas que le caen a la leche, ¿verdad? Y es una cuestión de gustos, ¿verdad?、Eh, me parece que en general este álbum es、eh, espectacular. Yo no me atrevería a decir, estamos apenas en junio, no me atrevería a decir que es el mejor álbum del año,、eh, pero definitivamente es uno de ellos. Si no sale alguna otra sorpresa desde aquí a diciembre,、eh, muy bueno. La espera valió la pena,、eh, me parece que es una, una obra extraordinaria. Este álbum me gustó mucho. Me gustó mucho la voz de Andy Deris en este disco. La de Michael k i s k e pues todo el mundo sabe, ¿verdad?、Eh, así que el disco es bueno. Si no lo ha escuchado usted, búsquelo.、Eh, el álbum es muy bueno. Y, y le doy 10 chocolatitos a, a él, los calabaceros. Muy bien, vámonos. Y lo próximo que vimos, escuchamos después de Halloween, pues era la banda española Zenobia.、Eh, Zenobia en el 2020 lanzan un álbum de nombre 6. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Sin perder la pasión. La banda española Zenobia, siempre poniéndola en la China. Un saludo a toda esa gente de España que nos va a sintonizar siempre a través de a s a l t o m a t a r a d i o r o c k c o m Así que vámonos con otra cosita nueva y es、eh, KK Sprist. KK Sprist.、Eh, el nombre, pues todavía no lo puedo digerir. Eh, pero estamos hablando de KK Downing, ex guitarrista de Judas Priest, con otros ex músicos de Judas Priest y con、eh, Ripper Owen en la voz, que también cantó con Judas Priest. Y lanzaron un segundo、eh, tema de lo que ha sido su álbum Sermon of the Sinner. Y me parece que es un muy, muy buen tema. Eh, lo único que tengo es que me parece que trataron de hacer una réplica del Painkiller.、Eh, el tema es bueno, pero yo creo que KK d o w n i n g con ese bandón que tienen, puede moverse más a hacer algo más original, más de ellos, más distintivo de lo que sea su proyecto. Por alguna razón, desde el nombre. Hasta el sonido y los arreglos de las canciones es imposible no verlo bajo las sombras de Judas Priest.、Eh, eso no quiere decir que sea mal disco,、okay? pero、eh, no sé, eh, eh, es como si fueran、eh, los hijitos renegados de Judas Priest. Vamos a escuchar KK Spritz e s de su nuevo tema,、eh, que es el tema con el cual lleva el nombre al álbum: Sermon of the s e n www.frecuenciaonlineradio.com Bajate nuestra aplicación en Google Play o buscanos en las aplicaciones TuneIn o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Por aquí es, gente, por aquí es la esquina de Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Se me había olvidado decirle que si usted desea entrar a nuestro chat oficial durante la transmisión de esta noche,、eh, simplemente tiene que entrar a、eh, metalpr.com, diagonal en vivo.、Eh, ahí lo va a mandar a que usted se registre si usted nunca ha entrado al chat. Si usted ya ha estado anteriormente en este chat, quiere decir que ya está registrado y no tiene que volver a hacerlo, simplemente entra automáticamente. Puedes bajar la aplicación también.、Eh, y ahorita le voy a decir cuál es la dirección porque no la tengo a mano. Pero lo bueno de este chat es primero que tiene mucho featuring, muchas cositas que podemos poner: carátula, foto, s GIF y muchas cositas durante、eh, la transmisión en el chat. Y lo otro es que. Eh, puede entrar al chat desde su móvil.、Eh, antes, el chat que teníamos antes era exclusivamente para las personas que estaban en, en, en PC o que estaban en laptop. Pero、eh, con este nuevo chat, p、pues, usted e u s va a poder entrar desde su teléfono móvil. Y、eh, Así que donde quiera que usted esté, puede estar escuchando el programa y simultáneamente puede estar escuchando. Eh, compartiendo con nosotros en el chat, ok. Así que、eh, ahorita les voy a decir cuál es la dirección para que puedan entrar o para que puedan bajar、eh, la aplicación. Muy bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era、eh, KK s p r i t z el nuevo proyecto de KK Downing, es guitarrista de Judas Sprist. Hace un junte con otros ex、eh, miembros de Judas Priest, incluyendo a Mr. Rip Rowan.、Eh, me parece que es una banda que me gusta.、Eh. Me gusta esta banda、eh, en términos de que es una banda que suena bien poncha, es una banda、eh, fuerte. Me gusta, n sus músicos pues, son、eh, una, unas instituciones.、Eh, el, Los temas son buenos, la, la imagen de la banda y los videos están súper, súper bien. Mi problema, ¿verdad? Y mi gran reserva es que es imposible ver este proyecto y no verlo bajo la sombra de Judas Priest. Y verlo como que es un proyecto que de alguna manera q u i e r e replicar lo que es Judas Priest. Empezando por el nombre. Y este tema, Sermon of the Sinner, que me parece muy bueno. Pero es imposible no pensar que trataron de eh, repetir、eh, Painkiller、eh, desde, desde el inicio de la canción.、Eh, no sé, yo creo que esta banda tiene el potencial, tiene los músicos, tiene la calidad para ellos poner su propio sello, su propio eh, acento, eh, su propia originalidad.、Eh, pero lamentablemente.、Eh, Va a aparecer siempre bajo la sombra de Judas Priest.、Eh, así que me gusta la banda. Lo que no me gusta es la banda como concepto. Pero la banda en términos musicales, pues suena súper bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuánto dura esto. Porque Ripper Owen tiene como que una trayectoria no muy buena en términos de durar en las bandas. Así que vamos a ver qué pasa. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era Acerop desde Argentina. Esta banda en el 2018 lanzó un álbum de nombre Más Allá del Caos y estábamos escuchando Espeísmo de Locura. a c e r o t n a extraordinaria banda argentina que estábamos ahí compartiendo con ustedes. o ¿okay? k Bien, vámonos entonces con algo nuevo también. Hoy estoy trayendo cositas nuevas.、Eh, el señor Timo Tolkien. De su banda Timo Tolkien's Avalon, acaba de lanzar su más reciente álbum de nombre The Enigma Bird.、Eh, este álbum、eh, tiene muchas colaboraciones en términos de cantantes,、eh, cantan como unos 6 o 7 diferentes cantantes. Entre ellos canta、eh, Rafael Méndez, que se ha hecho bastante popular por su, por su voz tan similar a la de Bruce Dickinson. Pero también tiene dos temas en este álbum cantado por el ex cantante de eh, Rhapsody, eh, Fabio Leone. Así que vámonos, vámonos a escuchar a Timo Tolkien's Avalon de su más reciente álbum, The New b i r t h en la voz de Fabio Leone. el tema Without Fear Santiago de Chile para el mundo. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s Bien, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, y su、eh, cita semanal con nosotros. En Heavy Metal Mansion. Y、eh, un saludo para toda esa gente que nos va a estar escuchando durante la semana en diferentes emisoras, en diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Recuerde que si usted quiere saber、eh, desde qué emisora, qué día y qué hora se va a estar retransmitiendo este programa, entre a nuestra página oficial HeavyMetalBunker.com. Busca ahí Radio Show y está posteado toda,、eh, todo el itinerario de la semana. Ok, así que、eh, no hay excusa para que usted se pierda este programa.、Eh, les prometí que le iba a dar la dirección para que usted pueda entrar en el chat en discord.com. Ok, si usted entra a discord.com, ahí usted va a poder hacer login y、eh, registrarse por primera vez. También es a través de esa página que usted va a poder bajar la aplicación si es que él quiere bajarla en su móvil o su tablet o su laptop o lo que, lo que usted quiera. ¿okay? Muy bien,、eh, eso que estábamos escuchando, pues、eh, no es nada más y nada menos que el proyecto del ex guitarrista de Stratuarius, Timo Tolkien, su proyecto Timo Tolkien's Avalon. Timo Tolkien's Avalon acaba, ya esta semana i t acaba de lanzar su más reciente álbum que tiene por nombre The Enigma Bird. De este álbum estábamos escuchando el tema Without Fear en la voz de Fabio Leoni, ex、eh, cantante de、eh, Rhapsody y actual cantante de Angra. Este álbum. Es bu está buenísimo, ok. Vamos a empezar por ahí.、Eh, tuve la oportunidad, la oportunidad ya de escucharlo varias veces. Está bueno, bueno, bueno.、Eh, tiene muchas colaboraciones. Eh, canta eh, Rafael Méndez, canta Fabio Leone y cantan otras personas que nunca las había escuchado, pero que tienen unas voces espectaculares. Así que、eh, musicalmente. Pues, no hay mucho que decir, Tommy Tolkien pues, es, es simple y sencillamente un genio.、Eh, su ejecución en la guitarra sigue siendo espectacular. Este álbum me gustó bastante, así que altamente recomendado. Este tema, Without Fear, pues, está en la voz de Fabio Leone.、Eh, y ya que estábamos a, mencionamos a Angra, pues,、eh, también estábamos escuchando un tema del ex cantante de Angra, Edu Falashi. Eh, Edu Falassi lanza el año pasado, 2020,、eh, un álbum que también fue video、eh, en vivo sinfónico, de nombre Temple of Shadow in Concert.、Eh, y en este、eh, video, Pues Edu Falassi también、eh, trae algunos invitados a compartir con el escenario. Y uno de esos invitados especiales que Edu Falassi、eh, tuvo fue a Kai Hansen. Eh, entonces Kai Hansen sube a escenario y canta el tema Temple of Hate junto a Edu Falassi, que me parece espectacular ese dueto. Así que eso era lo que estábamos escuchando: el tema Temple of Hate, que realmente es un tema、eh, de Angra,、eh, del Temple of s h a d o w i n Concert, que es el álbum y video. De Edu Falassi y en la voz de no solo Edu Falassi, sino también de Kai Hansen. Me gustó mucho ese tema. Así que eso era lo que teníamos. Bien.、Eh, la gente de Powerwolf、eh, tiene proyectado para este próximo 9 de julio lanzar su próximo álbum que llevará por nombre Call of the Wild. Ellos ya han lanzado. Eh, creo que uno o dos singles de ese, de ese álbum, pero la semana pasada lanzaron un video de un single que es un tema que ya ellos habían grabado en el 2018, pero esta vez lo lanzaron con nada más y nada menos que con Alisa White-Just、eh, en la voz, es ella quien canta este tema. Eh, me parece chévere, quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Para que tengan su impresión.、Eh, Alisa Wildus me parece que cantó muy, muy bien este tema, aunque en mi opinión personal me gusta más la versión original.、Eh, así que vámonos con Power Wolf, su más reciente、eh, single de nombre Girl Best Friend, en la voz de Alisa Wild.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 Y desde Bucaramanga somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. Www Las 24 horas del día estás con el túnel rock. Yes, yes, yes. Eso que estábamos escuchando aquí, pues era Powerwolf、eh, de su nuevo single. De nombre Girl's Best Friend, que es un tema que ya se había grabado en el 2018, parte del álbum The Sacrament of Sin, pero que en esta ocasión pues、eh, la está cantando Alisa Wild g o s cantante de la banda Arcanemy. Me parece que le quedó súper, súper bien, me gustó mucho, aunque pues me gusta más la versión original. Eh, pero esta versión está chévere, está chévere. Así que、eh, Power Wolf, como les dije ahorita, tiene en agenda para el 9 de julio lanzar su nuevo álbum Call of the Wild. Bien, lo próximo que estábamos escuchando p、pues, u eran s e los muchachos tracheros de Venezuela: Trasher Hell. Trasher Hell en el 2020 lanzan su álbum Agente de Caos. Y estábamos escuchando el tema políticos. Un tema que me parece que es apropiado para muchos, si no para todos los gobiernos del mundo. Y toda esta mafia de políticos、eh, que están en el mundo entero. ¿okay? Aquí no hay modelo económico, aquí no hay modelo político, aquí no hay、eh, capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo. Todos los políticos del mundo entero están en este bollo mafioso, abusando del pueblo, aprovechándose del pueblo y enriqueciéndose a costillas de la clase trabajadora. Así que Trasher Hell,、eh, una extraordinaria banda de trash crudo clásico legendario. Llevando la bandera de la protesta a través de su música. Así que enhorabuena por t r e a s h e r Hill. Bien, vámonos a. Vamos a escuchar ahora a una banda del Japón. Una banda que me gusta bastante. Y acaban de lanzar un single. No vi que haya anunciado nada como un nuevo álbum. Simplemente lanzaron este single. El single me gustó. No, no creo que es lo mejor que ellos han lanzado. Me parece que bajaron un poco de intensidad. Pero pues quiero compartirlo con ustedes para que ustedes lleguen a su conclusión. Estamos hablando de la banda Helnerius del Japón. Y ellos acaban de lanzar un single de. Un... Bueno, en realidad fue como un EP. Pero、eh, este es el único tema inédito que se llama Whatever It Takes. Ok, así que. Vámonos con Helnerius. LPR.com La emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión. La estación número uno. Dos décadas, 24 horas, dos décadas. La mejor programación. En vivo desde el 2001. Reconocida a nivel mundial. Puro metal. No hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acá de regreso. Estamos de nuevo aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Gente, acuérdense que están invitados a entrar a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com en t r e y n a v e g u e para que usted se pueda enterar de todo lo que estamos haciendo, no solamente en Heavy Metal Bunker Radio Show, sino también en el programa AZ Loud que conduzco todos los jueves a las nueve de la noche a través de AZ r o c k p o u l AZ r o c k Radio.com. Eh, donde compartimos con ustedes lo mejor del hard rock y heavy metal todos los jueves a las 9 de la noche. También、eh, puede entrar para que、eh, pueda verificar la información sobre nuestro canal de YouTube Heavy Metal Bunker Review, donde hacemos eh, reseñas, eh, entrevistas, eh, críticas. Y aunque hace algún tiempito que no he posteado nada, pues ya mismo, ya mismo、eh, vamos a estar publicando cositas nuevas. Y también nuestro eh, eh, podcast en Spotify. Búsquenos por Dark Nerudas Podcast y ahí va a poder escuchar las entrevistas que estamos haciendo.、Eh, ya mismito, ya mismito, vamos a estar publicando、eh, otro, otro podcast、eh, entrevistando a una de nuestras bandas locales de Puerto Rico. Así que. Entra a nuestra página, pase por allí, navegue, cheque para que tenga la información de todo lo que estamos haciendo en el presente y lo que estamos proyectando para el futuro. ¿okay? HeavyMetalBunker.com Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era la banda japonesa Galnerius. La pronunciación correcta es Galnerius, no Galnerius. Pero、eh, Galnerius acaba de lanzar un EP de nombre Union g i f t Strange. Eh, de ese EP, pues en realidad la gran mayoría de las canciones son、eh, regrabaciones de canciones que ya ellos habían incluido en otros álbumes.、Eh, hasta lo que tengo entendido, el único tema inédito es、eh, este que acabamos de compartir, de nombre Whatever It Takes.、Eh, no, no es mal tema, me gusta, solo que estaba acostumbrado a que Galnerius pues,、eh, sonara un poquito más agresivo. Eh, aquí, como que bajaron un poco la intensidad, en mi opinión. No es que eso sea malo, pero ya cuando tú te acostumbras a que a estas bandas p u e suenan s con cierto tipo de furia y cierto tipo de violencia en la música, de momento, cuando b a j a la intensidad, pues como que extrañas eso. Pero ahí teníamos lo nuevo de g a l n e r o s Y lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Patán. Patán,、eh, que lanza su más reciente álbum de nombre Patán 6, pues estábamos escuchando el tema Muerte en mi piel. Un temazo de una banda de cuatro pares. Bien,、eh, vámonos con una banda que tiene un bochinche y un chisme montado desde hace tiempo. Y estamos hablando de Alcatraz. Bueno. Como mucha gente sabe, y ya lo habíamos reseñado hace varios programas atrás, pues Alcatraz, después de lanzar su、eh, último álbum, ¿no? el Born Innocent,、eh, hubo un, un golpe de estado. <risa> hubo un golpe de estado en, en la banda, donde、eh, el, el, su tecladista,、eh, Jimmy Waldo y el bajista Gary Shee, que son miembros eh, básicamente eh, fundadores de Alcatraz, y Joe Stump, quien en ese momento fungía como guitarrista de Alcatraz, aunque Joe Stump no fue quien grabó el álbum de、eh, Born Innocent, quien grabó el álbum Born Innocent fue Impeliteri, no fue、eh, Joe Stump, pero Joe Stump era el que salía en los videos y era quien iba a turiar. Con Alcatraz, t u ar que se malogró cuando reventó todo esto de la pandemia.、Eh, pues esta gente le dieron un golpe de estado a、eh, Graham Bonnet y de alguna manera dijeron que ellos se iban de la banda, pero se llevaban el nombre. m i r a es más fácil decir que votaron a Graham Bonnet, porque si te llevas el nombre y te llevas a todos los músicos, pues dejaste a Graham Bonnet en n u en el camino. Eh, Nicole Tony Perezoso, Graham Bonet dice que él va a continuar con el nombre porque él es el miembro fundador de, de esa banda. La realidad es que fundadores son todos, pero la verdad también es que Alcatraz es Graham Bonet. Graham Bonet es quien escribe las canciones, quien compone las canciones, es la voz y es la imagen de Alcatraz.、Eh, Alcatraz, él ha estado tureando con Alcatraz y haciendo concierto bajo el nombre de Alcatraz durante muchas décadas, a pesar de que no estaban grabando nada.、Eh, pero se da esta situación y, bueno, ocurre lo que ha ocurrido con otras bandas como Queen's Right, que habían dos Queen's Right en un momento dado y cosas así. La cuestión es que、eh, Alcatraz, que ahora tiene a Dougie White como cantante, extraordinario cantante. Pues lanzaron un video y lanzaron pues, este, un single y tienen proyectado、eh, lanzar un álbum.、Eh. Pero recientemente, la pasada semana, Pues、eh, Graham Bonnet anuncia que ha reclutado como nuevo guitarrista para su versión de Alcatraz a nada más y nada menos que a、eh, Jeff Loomis. Quién es el guitarrista de、uh, Ark Enemy? Un extraordinario guitarrista, o sea, simple y sencillamente una bestia. No sé, ¿verdad? No sé cómo va a encajar con el concepto de Alcatraz, porque son dos conceptos muy diferentes.、Eh, Alcatraz y Graham Bonnet siempre han estado rodeados de Shredders, ¿no? Este, i g m a l s t i n Steve. By Joe Stomp, Pimpeliteri. Así que no sé cómo va a funcionar esto, pero de que Jeff Loomis es un extraordinario guitarrista, eso no se lo quita a nadie. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que la versión de Alcatraz con Gary Shee y Dougie White acaban de lanzar un single y quiero compartirlo con ustedes para que me digan qué les parece. Esto es Alcatraz y el tema se llama Turn Off. The Wheel.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 Esto que estábamos escuchando, pues es、eh, una de las versiones de Alcatraz. Sí, una de las versiones de Alcatraz, porque ahora, pues, para todo parece indicar que vamos a tener dos Alcatraz. Esta es、eh, la versión Alcatraz de Gary Shee, Jimmy Waldo, Joe Stump y cuentan con、eh, Dougie White como cantante, que es un extraordinario cantante. Como ustedes saben, Dougie White fue、eh, cantante de, de Michael Schenker, de Rainbow, de Ingo i m a l s t e n y de varios proyectos eh, más. Eh, pues ahora funge como el cantante de la versión Alcatraz de Joe s t o m e Garishi y Jimmy Waldo. ¿Quiénes van a componer la versión de Graham Bonnet? Pues eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que.、Eh, Jeff Loomis, pues, el guitarrista de Arkenemy,、pues, ha sido reclutado para esa versión. que Me imagino que saldrá un poco más adelante, porque Graham Bonnet había dicho que primero va a estar trabajando con un álbum、eh, de su banda Graham Bonnet Band y después va a trabajar con Alcatraz. Vamos a ver qué ocurre. o ¿okay? k Bien, así que ese tema es de, de esta versión, ¿no? De la de Gary s h i j i m m y Waldo, que es un single que lanzaron de nombre Turn of f the Wheel.、Mm, me parece un buen tema, me parece un tema excelente. No parece para nada Alcatraz,、eh, no es el estilo de Alcatraz, obviamente no hay la voz de Alcatraz.、Eh, así que pues de Alcatraz solo tiene el nombre. Me parece. Que el solo de guitarra、eh, trató de alguna manera de emular demasiado a Ingui Malstein cuando él era el guitarrista de Alcatraz. Tan pronto lo escuché, yo dije: Eso, eso es Ingui Malstein. Yo creo que es lo único que se parece un poquito a Alcatraz. No es que sea un mal tema, y me parece que la banda es eh, eh, un bandón. Volvemos a lo mismo. Ellos tienen el calibre, tienen el potencial, tienen la experiencia para poder hacer un proyecto con su propio acento, su propia originalidad y no tienen que estar cargando con un nombre. Que miren, señores, digan lo que digan. Y yo sé que hay gente que puede decir ah, que si los cantantes se pueden ir y llega otro y hace buen trabajo, todo eso es cierto. Hay ciertos tipos de cantantes que si tú los quitas de una banda, la banda deja de ser e l e b a n d a punto. Y Alcatraz es una de estas bandas. Tú le quitas a Graham Bonnet y tú puedes cambiar todos los miembros de la banda de Alcatraz y mientras Graham Bonnet esté al frente es Alcatraz. Quitas a Graham Bonnet y aunque traigas a los fundadores originales de la banda, eso no es Alcatraz. Bueno mi gente, me dice mi relojito de arena que ya mi tiempo aquí se me está acabando. Ya mis 120 minutos de Heavy Metal Bunker Radio Show pues están llegando a su final. Así que. Yo me despido hasta la semana que viene cuando regresamos con un nuevo programa, con más cosas nuevas, más metal en castellano. Vamos a continuar trayendo música de la nueva generación y sonando clásicos como siempre. ¿okay? Así que、eh, que tengan una extraordinaria semana. Recuerden, trabajar poco y ganar mucho. Comer bastante pero beber más. Así que se despide su amigo Dark Nerudas. ¡Hasta la vista, baby!